El, el informe nace desde una, bueno, desde una, eh, desde un seguimiento que veníamos realizando desde la CODEUPI eh, en relación a diversos eh, atropellos y actos de violencia eh, que desde hace mucho tiempo se vienen cometiendo en contra de las comunidades y organizaciones campesinas. Eh, Es importante tener en cuenta que además de este seguimiento que estamos realizando a esos hechos en particular, eh, Paraguay tiene un índice de concentración de la tierra sumamente elevado, eh, datos oficiales eh, nos indican que el 2,6% de los propietarios eh, concentran el 85% de las tierras cultivables en Paraguay, eh, lo cual implica, como como bien te señalado, un índice de concentración de la tierra sumamente elevado Eh, una, de las, eh, eh, una de las de las de los factores que tiene que ver con ese alto nivel de concentración de la tierra eh, pasa por el, el, reparto, eh, el reparto inapropiado de tierras eh, que el dictador Alfredo Stroessner en su momento realizó eh, durante su durante su gobierno dictatorial y también en los primeros años luego de la caída de la dictadura de Stroessner Eh, por algunos años continuó ese reparto inapropiado de tierras desde el Estado. Es así que en, en un periodo desde el año 1954 hasta el año 2003, eh, se encontraron, según datos de la Comisión de Verdad y Justicia, eh, unas 7.800.000 hectáreas de tierras malavidas. O sea, las tierras malavidas son justamente tierras que debían destinarse a la reforma agraria justamente y eh, que, que esas 7.800.000 hectáreas terminaron en manos de simpatizantes de la dictadura astronista o digamos o justamente eh, personas o amigos eh, de, de altas autoridades en el estado paraguayo. Entonces digamos en ese contexto de alta concentración de la tierra, de una gran cantidad de tierras malavidas, De, la, de una deuda pendiente de la transición democrática que es la reforma agraria o sea, es importante señalar que la reforma agraria en nuestro país tiene rango constitucional y sumado a eso justamente los diversos actos de violencia y atropellos en contra de la, del movimiento campesino justamente estos actos de atropello y de violencia se producen eh, justamente en respuesta a, a, a estos reclamos y a las reivindicaciones que el movimiento campesino viene haciendo desde hace tanto tiempo que pasan por una reforma agraria que incluya justamente la recuperación de las tierras malavidas y, eh, y, la, y mejores condiciones de vida de las, de, la, de las comunidades campesinas. Entonces, en ese plano eh, se producen, eh, ese contexto es importante para comprender justamente los hechos de violencia que afectan a las organizaciones campesinas Y justamente eso, desde la, desde la COVID nos pareció justamente importantísimo poder documentar esas situaciones de violencia eh, que justamente se plasman en este informe de Chococue, que es un segundo informe, eso es importante tener en cuenta. Un primer informe lo hemos eh, realizado, lo hemos publicado en el año 2007. Eh, ese primer informe de Chococue, publicado en el 2007 Eh, había hecho un registro de casos, en, de casos entre 1980 y... Eh, habíamos relevado información sobre casos de asesinatos y desapariciones de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas entre los años 1989 y 2005. En ese primer estudio, en esa primera investigación, hemos encontrado en total 75 ejecuciones arbitrarias y dos desapariciones forzosas de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas. Con el informe reciente que hemos presentado la semana pasada, el, el segundo informe de Sofocue, eh, lo, que, lo que buscamos justamente es actualizar esa cifra, y es así que hemos encontrado desde el 2005 hasta agosto del 2013 38 nuevos casos de ejecuciones, totalizando así justamente eh, 115 asesinatos y desapariciones de dirigentes campesinos eh, desde 1989 hasta 2013. ¿Han encontrado algún tipo de vinculación entre eh, eh, los gobiernos, o mejor dicho, eh, el color, por así decirlo, de gobierno, y el, el, la violencia que se ejerce sobre los campesinos, o es indistinto? Eh, los, las ejecuciones... Eh, las ejecuciones... Eh, Y, o sea, los asesinatos de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas se producen en todos los gobiernos de la Transición Democrática. Con algún nivel de mayor... Eh, en, algunos, en algunos de los gobiernos eh, encontramos una mayor cantidad de, de asesinatos que en otros. Eh, y es importante, por ejemplo, señalar que... Eh, bueno, el... Eh, digamos, es difícil en ese sentido incluir dentro del promedio al gobierno de Raúl Cubas, por ejemplo, que fue un gobierno que, no, que, que estuvo menos de un año, entonces oh, ahí lógicamente encontraremos una cifra menor de ejecuciones. Eh, el gobierno de Fernando Lugo, por, por dar un ejemplo, eh, venía teniendo un índice menor de, de ejecuciones durante su gobierno, Eh, pero eh, lo que de alguna manera eh, hace cambiar la situación en torno al gobierno de Fernando Lugo tiene que ver con el caso Curuatu, un caso internacionalmente conocido donde, donde 11 campesinos fallecen en, en junio del año 2012 en, en unos hechos que, eh, que sucedieron justamente en esta localidad en Curuatu en el departamento de Caninetivo en, en la región oriental de, de Paraguay. Y, que, y justamente una semana después se produce la destitución de Fernando Lugo eh, a partir de la crisis política que se generó con este hecho. Eh, entonces, digamos, y eso de alguna manera, eh, si tomamos el periodo, si, si se suman esas 11 ejecuciones al periodo de Fernando Lugo, eh, se sumarían 20 ejecuciones. Pero antes de la, de los, del caso Curuatil, eh, era el gobierno que venía teniendo como menor cantidad de, de ejecuciones. Pero de todas maneras, lo importante también de decir, eh, eh, Federico, es que eh, lo que aquí nosotros encontramos es que existe, eh, una lo que nosotros eh, concluimos entre, entre, varios, entre varias de las conclusiones que hacemos con el informe de Chococue, es que existe un plan sistemático de ejecuciones y de violencia en contra del, del movimiento y de la población campesina un plan que se sostiene claramente eh, gracias a un patrón de impunidad eh, porque ahí es importante señalar otros resultados importantes del informe. En ninguno de los 115 casos se ha condenado a autores morales. Solamente en 8 de los 115 casos han habido condenas parciales a autores materiales. Eh, y reitero, en ninguno de los 115 casos se ha condenado a autores morales. Entonces claramente hay como un... Eh, Eh, de alguna manera, como un, un plan eh, impulsado desde, desde terratenientes, eh, sectores económicos y políticos, sectores de poder político y económico, eh, con, eh, digamos, para, just, eh, para justamente generar estos, estos actos de violencia eh, y, e ir y desplazando. Eh, progresivamente a la población campesina de sus tierras, es decir, con el objetivo de apropiarse cada vez más del territorio campesino. Eh, y en ese sentido, obviamente implica lo que, lo que eh, estos sectores de poder político y económico claramente ven a las tierras como, como, un capital de riqueza sumamente, sumamente rentable y, eh, y por supuesto no existe ningún, ningún reparo por parte de De, de personas que pertenecen a los sectores de alto poder político y económico no existe ningún reparo en cometer injustamente en, en, en, en avanzar con este plan de ejecuciones y ese plan de ejecuciones está sostenido justamente como te decía por un pacto de impunidad donde eh, desde el poder judicial y el ministerio público no se investigan adecuadamente estos hechos y mucho menos se llega a una condena a los autores morales entonces Y lastimosamente como es como que las condiciones estructurales eh, persisten, ¿verdad? Este pacto tácito de complicidad entre el Ministerio Público y el Poder Judicial con estos sectores de alto poder eh, político y económico. Ese es un poco el esquema que configura este plan de atropellos a la, a la población campesina. ¿Han podido aislar algún patrón con respecto a las causas puntuales que se hace, que, que dan eh, este resultado de asesinatos este, y ejecuciones de campesinos? Perdón, Federico, si me pudieras reiterar la última pregunta porque en esta parte se te escucha muy bajo. No, digo, si, si han podido eh, determinar eh, cuáles son las principales causas en los hechos puntuales que llevan a la ejecución de campesinos. Bueno, el objetivo, el objetivo básicamente es, eh, si se puede explicar si el término, eh, descabezar, descabezar eh, a los movimientos campesinos, es decir, eh, el, el, digamos eh, eliminar a sus líderes o a los principales referentes del movimiento campesino o de las comunidades campesinas, con el objetivo de desmovilizar justamente y generar temor De desmovilizar a la población campesina significa que, eh, que con estas ejecuciones lo que, lo que se busca es que el movimiento campesino, que las comunidades campesinas no se sigan movilizando en reclamo de la recuperación de tierras malavidas y de la reforma agraria o del mejoramiento de la calidad de vida de la, de la población campesina. ¿Se busca ese... Eh, ese esto? Eh, se, se busca ese efecto de desmovilizarlas para impedir que continúen con sus reivindicaciones o con sus reclamos. Sí. Eh, eso es un poco lo que, lo que realmente vemos que, que, hay, que hay en el fondo y esa es un poco la eh, digamos la, la causa de estos la causa de de estos, de estos asesinatos, ejecuciones o, o desapariciones. Sí. Eh, porque digamos que finalmente eh, lo que Lo que, lo que hemos encontrado a través del trabajo de campo también que hemos realizado es justamente el temor, que que el temor que queda instalado en las comunidades donde se produjeron estos asesinatos y la dificultad en encontrar personas que puedan asumir el papel de los líderes que han sido ejecutados. Claro. Eh, la última, y no lo molesto más. ¿Han tenido, o mejor dicho, qué repercusión han tenido a través de los medios en Paraguay? Porque yo toda la información que he logrado recopilar vienen más que nada de medios de Argentina, algunos de Brasil, pero en Paraguay. ¿Se habla de esto y por qué? Bueno, realmente nosotros... Eh, nosotros eh, nuestra expectativa... Bueno, nosotros realmente esperamos que, que, que hubiera un mayor impacto en los medios en Paraguay. Eh, lastimosamente eh, consideramos que el impacto o el destaque que le, han, que le han dado los medios en Paraguay no ha sido suficiente. Eh, y sí podemos decir que hubo una mayor repercusión de este informe en medios, eh, en medios de otros países. Es una cuestión que Eh, o sea, digamos, nos pone muy contentos saber que, digamos, que, que, que medios internacionales se hacen eco de este informe y de los resultados, pero sí lamentamos mucho que no, se le, que, la, que, lo, que no haya habido una mayor presencia de este informe en, en medios eh, de Paraguay. Eh, en, en medios alternativos y comunitarios sí se han hecho bastante eco, Pero, digamos, medios de comunicación comerciales eh, no le han dado el suficiente estable que creemos que merecía este, este informe. Uh. Está bien, sí. Yo he hecho un, un trabajo muy largo en torno a la diversificación de las inversiones de los grandes medios paraguayos en, eh, allá en Paraguay y notaba cómo, eh, sobre todo, los grandes medios Última Hora, ABC Color, eh, tienen mucha inversión en lo que es el agronegocio hoy o son socios de quienes eh, llevan adelante ¿no? este tipo de prácticas a, a nivel nacional. sí eh, de hecho los, los grandes medios comerciales están en manos de digamos eh, de personas de personas con mucho caudal económico que tienen eh, digamos, mucha inversión y eh, mucha inversión de capital en, en digamos en los principales sectores de, de producción o de generación de riqueza en en nuestro país entonces eh, en ese sentido digamos eh, es una situación que en muchos casos, eh, esa situación en muchos casos dificulta una mayor instalación de temas en la agenda de estos medios, que bien en, en varios casos contamos con, digamos, lo eh, que, que sí, digamos, podemos decir que, bueno, que, eh, a nivel de, de periodistas que forman parte de estos, de estos medios, eh, eh, existen periodistas en, en ambos medios que que sí, digamos, eh, buscan de alguna manera darle mayor promoción a, a temas sociales, ¿verdad? pero en la mayoría de los casos la línea editorial de los medios comerciales impide poder colocar en mayor medida estos temas.